el elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 2 de diciembre. Día clave para concretar los refuerzos que necesita esta ciudad para mantener a raya la pandemia. Ayer la responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General, Mar Masiá, dijo aquí, en este programa, que, pues, que hay preocupación por la nueva variante y también por ese aumento exponencial de los contagios que se están produciendo en el Che. ...pues grande, ya hay dos casos en España y probablemente es cuestión de tiempo... ...que esta cepa, que parece que tiene mucha más capacidad de transmitirse... ...pues que se disemine, o sea que realmente es algo que, que nos preocupa. Han subido además mucho las infecciones estos últimos días en Elche... ...en Elche todavía detectamos, la, la vamos, se hace genotipado para buscar esta, esta cepa... ...todavía no la tenemos, afortunadamente seguimos teniendo la delta... ...pero hemos aumentado en esta última semana los casos de forma eh, exponencial... O sea, ...hemos pasado de dos o tres casos diarios o cuatro a 30 casos diarios... ...o sea que realmente esto es un problema que, que tenemos aquí... ...que tenemos que intentar mm, frenar de la, de la mejor forma posible. Y ante ese aumento de contagios se produce precisamente a las puertas de las Navidades... ...por lo que nos recomendó mucha prudencia algo que, que, que de lo que todos estamos ya cansados y que pensábamos que estas navidades podríamos ya eh, tener que dejar atrás que es pues seguir con las medidas de, de protección de evitar reuniones ya incluso nosotros también en ...pensábamos hacer reuniones en nuestra propia unidad... ...que ya vamos a, a, a suspender... ...porque realmente como se han puesto las cosas... ...en este momento pues corremos un riesgo... ...que, que es innecesario... ...tendremos que volver a utilizar todo el tiempo la mascarilla... ...y, y evitar pues que nos contagiemos... ...que es pues eso... ...evitar que, que nos juntemos muchas personas... Y, y, ...y bueno pues... ...volver otra vez a lo que hemos estado haciendo... ...todos estos meses anteriores... ...que realmente... ...ha sido muy eficaz, hemos demostrado que esas medidas funcionan bien... ...y que consiguen frenar la transmisión del COVID... ...o sea que desgraciadamente pues tendremos que volver a, a que sean unas navidades... ...como las del año pasado. Pues precisamente hoy el equipo de gobierno se va a reunir... ...con la policía y con los responsables de salud pública... ...para analizar la actual situación de la pandemia en Elche... ...porque de momento las restricciones se han descartado... ...y la medida que se ha adoptado... La de permitir solo a las personas vacunadas la entrada a locales de ocio, restauración, hospitales y residencias, pues ha hecho al menos aumentar el porcentaje de vacunación. Además, los sanitarios se preparan de cara a estas fiestas navideñas ante una posible demanda de atenciones en los centros de salud y hospitales con la tercera dosis de refuerzo. y sí, ayer ya comenzaron a vacunarse a todo el personal sanitario con esa tercera dosis. Se les hagan. ...está suministrando la vacuna moderna... ...y el Servicio de Medicina Preventiva estima... ...que el 17 de diciembre se habrá vacunado... ...al 95% de los más de 3.000 trabajadores... ...del Departamento de Salud... ...cabe recordar que a este colectivo... ...se le inmunizó hace ya 10 meses... ...por lo que era necesaria esta tercera dosis... ...de momento el aumento de casos de COVID en Elche que estamos ya por encima de los 100 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, no se ha traducido en un incremento de la presión hospitalaria, que a fecha de ayer seguía siendo baja. Es una buena noticia, con tres pacientes en la UCIs y cinco en planta, entre los dos hospitales y ningún fallecido. Así que para empezar hoy el programa, pues lo haremos desayunando con Steam. ...sí, ese músico británico que formó parte de Police... ...para luego ir en solitario... ...pues acaba de lanzar nuevo disco... ...con esta hermosa balada. Jumped out of bed this morning... With a smile upon my face It's still there while I shave my chin But the reason's hard for me to trace I cook myself some breakfast Have some coffee while I muse Where could this smile come from? It's a muscle that I rarely use Call the doctor with my symptom Should I spend all day in bed Can you explain what's ailing me And this is what my doctor said If it's love it has no season, if it's love there is no cure, if it's love that it won't seem reason, and of this you can be sure If it's love la that your heart beat climbing and my doctor's diagnosis his opinion and I quote I write you a prescription and this is what my doctor wrote If it's love it has no season If it's love there is no cure If it's love short sure. if it's love you must surrender if it's love then you must use you if it's love the adds a surrenders 1.4 tele el radiomarca no son robots alienígenes son el snow punto nets de proximidad y ya han arribad para quedarse del seu bonusús depende el futuro de Elx y medio ambiente estaremos a la altura es la nuestra última oportunidad descubréis mes sobre aquesta historia en punto limpio elche .es. eso es un mis mensaje del ayuntamiento del y utc ...¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones... ...también camiones con plataforma... ...alquila una furgoneta desde 32 euros al día... ...y un camión desde 62 euros... ...para cubrir todas tus necesidades... ...Celtacar, con la confianza de Llorenz automoción ...Celtacar, Avenida de Alicante 205... ...teléfono 965-102-772, Elche... La Glorieta, con Rosmar y Alonso... Y cuando pasan nueve minutos de las 9 de la mañana les vamos a avanzar lo que tenemos en el programa de hoy. En unos minutos hablaremos con el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco, para conocer esa revista Socpera Elche que se ha presentado, ha llegado a su número 32 y también para conocer quién será la pregonera de las fiestas de este año. Se presentaron esta misma semana en el Salón de Plenos, además de otros cargos honoríficos y distinciones. También nos haremos eco de las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Mañana viernes se va a celebrar en la plaza del Centro de Congresos una jornada intensa con las asociaciones y entidades que aglutinan en leche a los voluntarios y voluntarias cuya ayuda es fundamental y se ha podido comprobar en momentos tan duros como los que hemos vivido durante el confinamiento. Y hoy sobre las 10 de la mañana conoceremos más detalles de ese importante acuerdo plenario del pasado lunes en el que, tras seis años de anuncios, se aprobó por fin por unanimidad de los grupos políticos ...que el Ayuntamiento participe en la constitución... ...de la Fundación de la Comunidad Valenciana... ...Proyecto Pusol para la Educación y la Cultura... ...contaremos con el director del Museo Rafael Martínez... ...un museo reconocido por la Unesco... ...ya lo saben ustedes... ...por su gran proyecto pedagógico y cultural... ...eso será en la segunda parte del programa... ...y acabaremos como todos los jueves... ...con, eh, pues buenos consejos saludables... ...para la alimentación... ...con ese rincón gastronómico de Manoli Guilaber... ...y Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilícitano... ...así que les invitamos a que se queden... ...aquí con nosotros en el 101.4... ...de la FM, en Tel Radio Marca... ...para seguir también disfrutando de nuestra música... ...hoy queremos recordar a Franco Batiato... ...falleció este año con... ...en los 80, saben ustedes que se hizo... ...muy popular en España... ...por su música, siendo este tema... ...el que vamos a escuchar... El que le catal a la fama, ¿lo recuerdan? Centro de gravedad permanente. Una vieja de Madrid con un sombrero de papel, de arrossi, canya de bambú. Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctambulos, Dus fortes con em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 la Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 y 16 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Lo hemos dicho, esta semana se presentó en el Centro de Congresos la revista Socpera Elch y también los cargos honoríficos de este año de la Sociedad Venida de la Virgen. Tras un año de paréntesis por la pandemia, la Sociedad recupera los actos de las fiestas de invierno en honor a la Mare de Déu. Comienzan, por tanto, a pensar en esos actos tan emotivos y tradicionales... ...como son la romería, la procesión con cantó a lomos de su caballo... ...pero hoy se reúne el equipo de gobierno, policía y autoridades sanitarias... ...para analizar la actual situación del COVID en Elche. José Manuel Sabuco, presidente de la Sociedad Venida de la Virgen... ...muy buenos días. Hola, muy buenos días. Temen, temen de que vuelva a repetirse lo del pasado año... ...¿qué, qué esperan de esta reunión? Bueno, estamos atentos a la evolución de la situación epidemiológica y, bueno, trabajando con ilusión, con la esperanza y, bueno, todos y cada uno de los actos programados van a estar sujetos a esa situación sanitaria del momento y, si fuera necesario, se modificarán y se adaptarán a las medidas preventivas que marquen las autoridades sanitarias, como no puede ser de, de otro modo. Lo primero es la salud y serán desde la responsabilidad, pues unas fiestas seguras. En principio se han programado los actos, pero también hemos previsto un plan B para, en el caso de que no se puedan llevar a cabo, pues realizar las fiestas adaptándolas a la realidad epidemiológica, momento actual. Pues no nos vamos a adelantar en acontecimientos, ya esperaremos a ver qué deciden en esa reunión importantísima la que tendremos hoy, pero José Manuel, ustedes presentaron ya su revista, que llega el número 32, si no si no recuerdo mal. Ah, sí. el, la revista Sóquer a Elche, en este número en el 32, ¿qué recogen? Eh, que, bueno, Pues como Como cada número, ya desde el año 89, que venimos publicando, 1989, se viene publicando sobre a él se recogen artículos de todo tipo de investigación histórica, de artículos teológicos, artículos que analizan nuestra tradición, artículos también literarios, vivenciales. Yo creo que re, lo bonito de la revista es que puede participar cualquier persona y aportan su granito de arena a esa historia que vamos haciendo y construyendo entre todos en torno a la avenida de la Virgen. Y también aprovechamos ese acto el pasado martes para presentar los cargos honoríficos de, de las fiestas de 2021. Antes de pasar a esa larga lista de cargos honoríficos, ¿cuál es la ilustración de la revista de este año? Bueno, la ilustración es la fotografía ganadora del certamen de de fotografía que quedó pendiente de realizar, son fotografías del año 2019 y es la fotografía ganadora del primer premio, el autor es Francisco Javier Guilaber Ávila y recoge una imagen muy bonita de la Virgen de la Asunción a su paso por la glorieta en la procesión del 29 de diciembre y arropada por, por las palmeras que, que tenemos en nuestra glorieta una foto muy muy bonita Pues vamos a hablar de los cargos honoríficos. ¿El principal el principal para ustedes es la pregonera o el pregonero? A ver, todos son importantes, pero la pregonera o pregonero tiene un papel fundamental, que es el de convocar y animar a la participación. Y este año ese cargo recae en nuestra querida René Ella será la que ponga voz a ese, ese pregón, que tendrá lugar el 26 de diciembre a las 7 de la tarde en el Gran Teatro. Eh, ¿Quién es la pregonera? Eh, es remesad ¿no? Remesanz. Sí. Eh, Remesanz, ¿por qué? porque qué, José Manuel? ¿Cuáles son los valores que desde la sociedad venida de la Virgen le, le atribuyen para este pues, cargo? Pues pensamos que es una persona implicada, conocedora de todo lo que son las fiestas de Elche, que ha estado volcada siempre en, en su difusión. Es una persona muy cercana también a, a nosotros, a la Sociedad Venida de la Virgen, ella es camarera de la Virgen de la Asunción, muy buena comunicadora como profesional de los medios de comunicación y bueno, la Junta Directiva pues acordó designarla a ella. Yo creo que es uno de los pocos pregones que, que Remeno ha realizado porque ha pregonado la Semana Santa, ha pregonado la Navidad, pero nunca había hecho el pregón de la avenida de la Virgen. Y pensamos que es una persona que lo va a hacer muy bien y que le hace mucha ilusión también en hacerlo. Y esa ilusión y ese amor a la Virgen, hago el Seguro, nos lo va a transmitir a todos el próximo 26 de diciembre. ¿Y qué más cargos honoríficos tienen, aparte de la pregonera, este año? Pues la Junta Directiva ha querido reconocer eh, la labor del voluntariado, que ha sido fundamental en este último año de pandemia, Entonces, los cargos recaen en entidades donde participa mayormente el voluntariado. Como entidad, eh, Puerta Estandarte, Caritas-Elche, y como cargos electos, eh, Cruz Roja, Asamblea Local de Elche y Día-Elche. Y como entidad abanderada, eh, la Asociación Conciencia T, que es una asociación que, a pesar de llevar pocos años funcionando, desarrolla una labor muy importante de voluntariado y sobre todo voluntariado joven, realizando también una tarea de concienciación y sensibilización social de, de la población juvenil. Y consideramos que las cuatro entidades pues eran merecedoras de ostentar ese cargo de honor en las fiestas de este año. Por supuesto han tenido en cuenta el trabajo que han hecho en pandemia. Eh, vamos a tener en unos minutos aquí, en estos estudios, eh, coincide al presidente de la asociación eh, Conciencia TEDx, ...por ese, esa jornada que van a organizar como en el Día Mundial del Voluntariado... ...que se celebra este domingo. José Manuel, pero ustedes han puesto Cruz Roja, Día, Cáritas y Conciencia T... ...en estas fiestas de la edición de este año por el trabajo... ...como reconocimiento del trabajo en el, con los colectivos más vulnerables... ...en época de pandemia. Así es, ese es el motivo, um, expresar nuestra gratitud hacia ellos... ...y un reconocimiento a esa labor social... ...que desarrollan los 365 días del año. También tienen eh, cargos como los ilicitanos ausentes... ...¿por qué estos cargos, qué significan para, para la sociedad? Así es, desde, desde hace ya muchos años... ...el 27 de diciembre es la jornada del ilícano ausente... ...en la que recibimos en la ciudad aquellas personas... ...que siendo de Elche, residen fuera... Con motivo de esta jornada hay una recepción en el ayuntamiento por parte del señor alcalde, hay una celebración de la Eucaristía y cada año se nombran unos cargos honoríficos también para esta jornada. Este año el licitano ausente distinguido es don José Gómez Segura, como licitano de adopción distinguido nuestro querido Pedro Cenza Y luego, como ilícita no distinguido 2021, pues se ha distinguido a don José Antón Puntes. También personas, todas ellas, implicadas eh, en todo lo, lo relativo a lo, a lo cultural, apoyando siempre iniciativas ciudadanas por y para el Por ese motivo, la Junta Directiva ha querido reconocer a estas tres personas con ese cargo. Bien, pues, esto fue el, más o menos el grueso de ese acto de presentación de la revista y de esa lista de cargos honoríficos de 2021. Una vez realizadas las presentaciones, José Manuel, ¿qué queda? Porque tienen ustedes un plan B, o sea, que han trabajado durante este año a fondo para para pues llevar a cabo estas fiestas de invierno. Así es, nuestro objetivo ha sido el, el poder desarrollar las fiestas, como las conocemos tradicionalmente, de hecho estamos a la espera de, de la, la evolución de la situación sanitaria y en función de la evolución de la misma y de las restricciones existentes, pues iremos adaptando todos y cada uno de, de los actos a esa situación, y siempre pues atendiendo a la salud pública, que consideramos que es lo más importante, y a la espera de que se puedan desarrollar las fiestas de su totalidad pues en el momento presente la situación se normalice uh -huh. totalmente. sino no es pues este año, pues será el próximo año. Y Lo importante es eh, celebrar esas fiestas en la medida que, que podamos y seguir trabajando con la misma ilusión y esperanza de siempre, uh -huh. porque sabemos que la gente las personas de Elche esperan sus fiestas de la Avenida de la Virgen. Sí, las esperan. Eh, pero mientras se espera, a ver cómo evoluciona esto, eh, ¿canto saldrá? ¿Tendrán ustedes eh, la tra las tradicionales visitas a los centros escolares? Bueno, pues como has dicho al principio de la entrevista, estamos pendientes de esos acuerdos que se tengan que tomar por parte de, del equipo de gobierno, por parte de las autoridades sanitarias, por parte de la policía el local, y nosotros estaremos atentos y en todo momento coordinándonos con ellos para desarrollar ...todo aquello que se pueda con las máximas medidas de seguridad posible Es algo que, a lo que no puedo responder en este claro, momento porque claro. es algo que, que desconozco. Eh, bien. ¿Y les preocupa el estado en que se encuentra el huerto de la Virgen, la casa del huerto de la Virgen? Bueno, el huerto de la Virgen es una propiedad privada eh, a la que nosotros nos dirigimos cada año solicitando la autorización para... ...para hacer la parada que hace la romería allí... desde la llegada de la imagen de la Virgen de Santa Pola... ...hasta la salida hacia la Basílica de Santa María... ...y que cada año el propietario nos autoriza a... ...nosotros pusimos en conocimiento del Ayuntamiento... ...el estado de, de esa propiedad... ...y bueno, nos consta que se están tomando medidas... ...para llegar al momento y que fuera necesario ...la utilización de ese recinto pues que hubiera la, la máxima seguridad posible y que no hubiera ningún tipo de, de riesgo para los ciudadanos que, que estemos allí en ese momento. O sea que este año ustedes seguirán yendo a, al huerto de la Virgen. De momento, ojo, José Manuel, si la situación lo permite. ¿Y han tenido tiempo para introducir alguna de, novedad en las representaciones que llevan a cabo? Bueno, en nuestra, nuestra representación es algo muy tradicional que pocas novedades admiten. Eh, siempre intentamos mejorar año tras año pues la calidad de la representación, la calidad del sonido, mejorar pequeños detalles, pero en esencia nuestra fiesta, eh, tanto el 28 como el 29 de diciembre, son actos tradicionales que que poca poca innovación podemos incorporar. Eh, recordar que desde hace unos años eh, representa la obra de teatro el 29 de diciembre por la tarde, se opera Elche, el 13 70, obra de Antonio Pérez amoros y que representa la compañía clásica de comedias y este año también se va a hacer a las 7 de la tarde y aprovecho para decir que ya están a la venta las entradas en Instant Ticket y que este año eh, la recaudación irá íntegra dedicada al asilo de San José de Elche. Esta representación es un, es un reflejo de lo que se representa en, en la playa del Tamarit a las 7 de la madrugada. Está inspirada en lo que representamos cada año el 28 de diciembre y está basada en, en esa obra que lleva por título Sóspera el 1370, que es obra del autor Antonio Amorós. Y bueno, nos da, nos da una idea de lo que aconteció según la tradición ese 29 de diciembre de 1370 y que cada año con tanta ilusión conmemoramos y recordamos con la romería, con la carrera de cantó, con la profesión. Es. Y, ¿Y está teniendo buena respuesta a esta representación? Porque la han añadido hace poco. Sí, hace pocos años, pero la verdad que está teniendo mucho éxito y cada año llenamos el Gran Teatro de Público que acude a, a contemplarla. Y desde aquí pues recomiendo a aquellos oyentes que nunca la hayan visto, el 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el Gran Teatro, ya tienen esas entradas a su disposición, bien en la taquilla del Gran Teatro o en instantáneo. Eh, bien, una incorporación que se va consolidando. Y Cantó, eh, ¿tienen ustedes ya al personaje? A, cantó este año, repiten el cargo, ¿quién quién va a ser? Sí, eh, la Asamblea Última, la, la Sociedad de Avenida Vicen, designó también para este año a Francisco San Martín Macía como frasescanto 2021. ¿no? Pues José Manuel Sabuco, muchísimas gracias. Supongo que seguirán trabajando y estaremos pendiente, como hemos apuntado, a ese encuentro de las autoridades eh, políticas y sanitarias y policiales que se va a llevar a cabo este mediodía en, en Elche para analizar la situación y ver si se van a aplicar o no medidas en cuestión de días o de semanas de los eventos, sobre todo festeros, como periodistas los suyos porque por fortuna estas fiestas pues atraen muchísimo público y muchas aglomeraciones y hay ganas, hay ganas de hacer esa romería y de asistir a esa representación el 28 de diciembre en la playa del Tamarit. Muchísimas gracias, José Manuel. ¿El plan B es hacerlo a puerta cerrada en otro recinto o qué? Bueno, eh, el plan B ya en, el año pasado los actos religiosos, por supuesto, se van a realizar en el aforo permitido en el interior de la Basílica y en, en la calle, en la vía pública, pues eh, todo aquello que se permita en, en el momento que, eh, que tiene lugar las fiestas, del 18 y 19 de diciembre. No, no puedo adelantar nada más, puesto que no sé cuáles son las normativas sí. vigentes en ese, en ese momento, pero todo aquello que se nos permita realizar... Pues lo realizaremos con las medidas oportunas Pues esperemos recuperar la fiesta Y si no, pues tendremos lo mismo Que el pasado año José Manuel Sabuco, presidente de la Sociedad de Avenida de la Virgen Muchísimas gracias Gracias a ustedes Tele Radio Marca. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta Ahora se para un Volvo X de 40 para dejarlo pasar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 ...101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 33 minutos de la mañana... ...y lo hemos escuchado al presidente de la Sociedad Venida de la Virgen... ...una de las entidades distinguidas por la sociedad este año... ...ha sido la asociación Conciencia T... ...una asociación que lleva pocos años... ...pero que tiene mucho éxito porque tiene muchos jóvenes... ...muchas ganas y mucha ilusión de ayudar a los demás... ...y eso lo ha demostrado... ...durante los peores momentos de la pandemia... ...y lo sigue demostrando... ...con recogida de alimentos y multitud de actividades... ...el presidente de esta asociación lo tenemos aquí... ...en el estudio de Tele-Elche Radio Marca... ...él es Gorka Chazarra... ...le damos la bienvenida y también las gracias... ...por esa solidaridad que ustedes eh, ofrecen... ...cada vez que captan a un chico o a una chica como voluntario... ...y hablo de chico y chicas porque prácticamente... ...casi el 90% del voluntariado de Conciencia T es joven, ¿no? Así es, buenos días Romani, buenos pues, días. Eh, efectivamente los, el foco lo ponemos... ...en las personas jóvenes, en, en fin, estudiantes de bachillerato, de formación profesional, universitarios, porque creemos que el voluntariado es un muy buen complemento para su formación académica y que sobre todo pues bueno les ayuda a, a veces descubrir también hacia dónde enfocar pues su futuro profesional, su vida. Eh, el voluntariado es sin duda una experiencia magnífica, tanto para jóvenes como para personas de cualquier edad. Pero Gorka no te he traído aquí para hablar de ese premio de esa distinción eh, que habéis conseguido como cargos honoríficos de la Sociedad venida de la Virgen. Esto ha sido una coincidencia porque te he traído porque eh, claro, continuáis trabajando y estáis con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Derechos Sociales, habéis organizado una jornada muy intensa por lo que he visto en las actividades que habéis programado para mañana viernes por la tarde, en la plaza del, eh, del centro de congresos, con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Vamos, que de... vais vais a vestiros de fiesta y a la ciudad también. <risa> bueno, de hecho, eh, el mismo funcionamiento de Conciencia T es que es intenso de, de por sí. Eh, son muchas las actividades que hemos puesto en marcha en estas últimas semanas, en fin, un trabajo fin eh, alucinante no el que hemos hecho en los meses de septiembre y octubre con más de 250 presentaciones en centros educativos animando a los jóvenes a, a que diesen ese paso y, y la respuesta ha sido magnífica han respondido 450 eh, voluntarios y voluntarias que están distribuidos en distintas actividades eh, apoyando la labor eh, de, de muchas entidades sociales con muchos colectivos y este día, el Día del Voluntariado pues bueno eh, es una celebración que hacíamos en los años 2018 y 2019, en los años prepandemia, eh, y, y era una celebración con el objetivo de visibilizar el papel del voluntariado, ¿no? De poner eh, a pie de calle que cualquier persona que pasase por allí, pues viese eh, qué hacen los voluntarios cuando están en esas actividades de voluntariado. Con lo cual hemos, bueno, organizado junto al Ayuntamiento y junto a muchísimas entidades sociales, pues bueno, un día de, de eso, de, de visibilizar ese papel, ¿no? Vamos a... ...a ir con niños en riesgo de exclusión social... ...con personas con discapacidad... Eh, ...con usuarias de entidades sociales... ...pues como AMAGMEC... Eh, ...en fin, con, con protección civil... ...con otros tipos de voluntariado... ...que no son voluntariado social... ...como por ejemplo el voluntariado con animales... ...o el voluntariado medioambiental... Eh, ...y vamos eh, no a montar stands informativos... ...sino a visibilizar qué es lo que se hace... ...en esos tipos de voluntariado... no ya que lo hagan en ese día, esa tarde a que lo hagan en un, en un sitio céntrico como es eh, los exteriores del centro de congresos y que cualquier persona que pase por allí pues vea exactamente qué es el voluntariado. Yo creo que la mejor forma de homenajear esa labor desinteresada pues es visibilizarlo. Pues nos encanta escucharte hablar de que hay más voluntariado implicado en sociedades, entidades, protección civil, porque oyéndote y con el éxito que tenéis de cada vez que captáis a más jóvenes... ¿Estáis vaciando otros voluntariados? ¿Cabe la posibilidad de que de que empiecen a temblar otros voluntariados porque se vayan al de Conciencia T? Pues precisamente no, porque eh, cuando empezamos con el proyecto de Conciencia T hace cinco años, eh, siempre lo hicimos con, con la idea de sumar y no de restar. Nosotros tenemos eh, convenios de colaboración con 24 entidades eh, de la ciudad y también de, de la ciudad de Alicante... Y, y la idea es eh, apoyar a esas entidades, es decir, eh, las entidades a principio de curso pues nos dicen cuántos voluntarios necesitan, en qué horas los necesitan y nosotros con ese planning, pues a los voluntarios que se han inscrito en Conciencia te los distribuimos para que apoyen la labor de esas entidades sociales y también lógicamente Pues los proyectos que nos encarga el Ayuntamiento, como por ejemplo una actividad de refuerzo escolar que hacemos en, en nuestra sede para niños del barrio de Carrús, o el dispositivo de emergencia alimentaria que hemos atendido ya a más de 700 familias desde el mes de enero, además contabilizadas por los propios servicios sociales. Bueno, pues son proyectos que nos encarga el Ayuntamiento, pero que complementan también la labor eh, y el apoyo a esas entidades sociales con las que trabajamos y que, bueno, que ellas mismas saben, y además lo, lo transmitimos así, que en cualquier momento nos tienen a su disposición y que cualquier actividad que hacen, pues ahí está Conciencia te y están los voluntarios y voluntarias para apoyarlo. Conciencia T es, de alguna manera, pues bueno un nexo de unión, eh, una forma de facilitar a las propias entidades sociales ese apoyo de los voluntarios, esa formación, ese acompañamiento y que se puedan centrar en esa labor social que hacen y que el voluntariado pues sea realmente un regalo ¿no? eh, y que sea un apoyo que no exija tanto esfuerzo. Y ese es el objetivo con el que trabajamos eh, las 12 personas que estamos en el comité directivo y en el equipo de coordinadores de Conciencia T. Somos también voluntarios y lo hacemos porque creemos en ese poder transformador ...que tiene el voluntariado y desde el voluntariado se pueden hacer muchas cosas. Eh, estamos hablando de 24 entidades, esto es mucho trabajo. Eh, <risa> tienes que distribuir muchísimo trabajo y supongo que seguirán sumándose más entidades. Así es, este año de hecho hemos eh, sumado actividades semanales con Anoa, con Aspanias... Eh, ...y con AFAE, que, que antes, bueno, en el confinamiento paramos ese apoyo... Eh, son entidades que nos han demandado ese apoyo de, de voluntarios y hemos respondido eh, por eso decía que el trabajo organizativo ¿no? de distribuir de coordinar de formar y de acompañar a esos voluntarios y, y estar en contacto con las entidades uh -huh. sociales para facilitar también su trabajo pues bueno exige un, un, un tiempo bastante uh -huh. importante no y una labor de organización que de hecho lo hacen, lo hacemos desde el equipo de coordinadores y desde el comité directivo, con ese objetivo de que cuando una persona quiera ayudar, pues tenga muy fácil cómo hacerlo uh -huh. y además sea una ayuda lo más eficiente posible, que no dupliquemos, que no hagamos cosas innecesarias, sino que vayamos exactamente al sitio, al lugar donde más falta hace. Bueno, pues tenemos la jornada intensa mañana viernes. Supongo que eres consciente de que el riesgo de contagios se nos ha multiplicado en Elche porque hemos subido de los eh, 100 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, estamos por encima y que hoy hay una reunión para ver y actualizar con las autoridades sanitarias, actualizar y analizar la actualidad del COVID. ¿Qué podría pasar para la jornada de, de mañana? Porque tenéis muchas actividades. Bueno, nosotros eh, en el mes de abril de 2020, en un confinamiento durísimo y en un momento sanitario gravísimo, eh, estuvimos eh, defendiendo el voluntariado, estuvimos y los voluntarios y voluntarias de Conciencia T estuvieron en supermercados eh, eh, recogiendo alimentos, se recogieron 20 toneladas de alimentos, fuimos a albergue provisional, del toscar para hacer talleres con las personas sin hogar que estaban allí. Eh, hemos estado en los momentos más difíciles de la pandemia precisamente porque el voluntariado es seguro y el voluntariado eh, cuando sigue todas las medidas sanitarias, cuando sigue todas las precauciones eh, y todas las pautas establecidas, pues se puede hacer y, y se hace con éxito y de hecho se hacen en las entidades sociales eh, con mascarillas, con distancias, con con todas las precauciones necesarias. Por eso yo creo que eh, ese día del voluntariado y en concreto las actividades de voluntariado en sí eh, no son un riesgo, al contrario, son necesarias y, y creo que organizándolas y, y siguiendo todas esas medidas pues eh, se puede transmitir y de hecho lo hacemos Eh, que en el voluntariado no existe riesgo de contagio. Nosotros cuando eh, hacíamos balance del curso anterior, pues es que no tuvimos ningún caso de contagio de voluntarios de, de conciencia T por el desarrollo de las actividades. Los contagios podían ser en otros entornos, en otros claro. ámbitos, pero no en el voluntariado porque el voluntariado eh, es seguro. Y además es necesario visibilizarlo porque la tarea es importantísima y más ahora, diciembre que cobra especial interés por las fiestas de Navidad y por eh, las personas que han quedado atrapadas en la crisis económica. ¿Cómo está Elche? Hay muchos colectivos vulnerables, hay mucho trabajo, mucho alimento que repartir, muchos juguetes que llevar. Nosotros el dispositivo de emergencia alimentaria lo, lo iniciamos en noviembre del 2020... ...en coordinación con el Ayuntamiento... ...y es un dispositivo... Eh, ...que atiende únicamente, única y exclusivamente... ...a las familias que llegan a servicios sociales... ...que van a entrar dentro del circuito... ...porque se valora que reúnen las condiciones... ...y que, bueno, pues esas dos o tres semanas... ...que se tarda en darles un vale de alimentos... ...o en darle otra ayuda... ...pues la misma trabajadora social, trabajador social... ...nos deriva el caso... ...y de manera urgente, en 24 48 horas... ...esa familia tiene en casa todo lo necesario... ...para aguantar esas dos o tres semanas... Eh, ...esa demanda existe... Eh. Eh, eh, yo creo que, que esa crisis social se mantiene a día de hoy y son muchísimas las familias eh, que es la primera vez que tienen que solicitar un recurso así, que tenían su, tra su trabajo... Pero que en fin que la situación eh, económica y la situación social pues eh, a, les ha hecho salir como perjudicados ¿no? de, de todo esto con lo cual esa necesidad se mantiene se mantiene por ejemplo en las personas sin hogar nosotros eh, tres días a la semana los viernes los sábados y los domingos hacemos una atención nocturna de 8 a 11 de la noche Eh, con personas sin hogar de la ciudad les repartimos menús, cenas calientes eh, y, y hemos notado una clara diferencia, por ejemplo, desde antes del verano a ahora eh, y el número de personas sin hogar pues ha aumentado eh, hay lugares de los que últimamente se habla mucho, ¿no? El Hor del Gato, como el Hor del Gato, como el Huerto de Puertas Coloradas eh, que en fin, que sí que están en un estado de conservación eh malo. Pero es que allí hay personas, en el oro del Gatwerman todos los días, 14 personas sin hogar. Eh, y, y bueno, y yo creo que, que debemos eh, como sociedad... Pues no solo indignarnos por, por la conservación de los edificios, sino por la situación de las personas que están allí y, y creo que eso debe ser lo primero. ¿no? Y que esa respuesta como sociedad, esa preocupación la debemos tener por esas personas que duermen todos los días en la calle, a las que repartimos café, cenas calientes, mantas porque estos días hace frío, sacos de dormir que nos entregan a algunas empresas... En fin, yo creo que, que debemos de alguna manera conocer esa realidad social y que sea esa realidad social la que nos anime a, a tomar otras decisiones y a cambiar algo no en el funcionamiento. Tenemos que cambiar porque también el, el huerto de la Virgen está ocupado también por personas sin hogar. Bueno, hay 14 personas en el Ordelgat y una persona que duerme todas las noches en el huerto de la Virgen y, y de hecho, vamos, eh, estamos allí tres días a la semana, los conocemos, tienen nombres y apellidos, eh, no son... Eh, personas que hagan actos vandálicos ni claro. personas que, que en fin no, no siempre esos prejuicios que tenemos hacia las personas sin hogar pues no siempre se corresponde con la realidad y hay muchas personas que simplemente se han visto sobrepasadas por las situaciones sociales económicas que han existido y que llegados a ese punto pues les es muy difícil encontrar una salida y yo creo que el mínimo de atención el mínimo de, de acompañamiento y el mínimo de, de los recursos básicos que pueden necesitar debemos darlo independientemente de cuál sea su situación Has dado un diagnóstico de la pobreza, estáis en contacto con ella. Eh, Me estás diciendo que están creciendo las personas sin hogar. ¿Son personas de Elche que vienen de fuera? Eh, ¿Tienes alguna radiografía del perfil de estas personas? Hay eh, más o menos unas 40, 50 personas sin hogar Eh, durmiendo todos los días en, en las calles de Elche, no en lugares céntricos, pero sí en otros lugares eh, en los que a veces podríamos hacer pues una ruta ¿no? por, por los mm. lugares de Elche que no conocemos y en los que están durmiendo esas personas. Eh, la realidad es que eh, la mayoría, gran parte de ellas, son personas que llevan, eh, son de la ciudad de Elche, que a, quizá pues eh, conocía un caso de un matrimonio Pues bueno que hace unos meses simplemente en su familia pues no podían hacerse cargo de tantos gastos y les dijeron que se tenían que ir de casa ¿no? y se vieron en la calle y, y no tienen más recursos que esos hay otras personas pues que a raíz del verano bien sabemos que en el verano hay más movilidad ¿no? de, de, de personas sin hogar y han venido pues de otros lugares y ya se han establecido aquí en elche eh, pero bueno igual que tuvimos esa respuesta magnífica ...en el momento de pandemia... ...con ese albergue provisional uh -huh. en el Toscar... Eh, ...pues bueno, yo creo que debemos también responder... ...a esa situación que se mantiene en el tiempo... ...que no terminó con el estado de alarma... ...no terminaron la situación de las personas sin hogar... ...aunque, bueno, pues pues eh, existan, ¿no?... Y, ...y debemos responder a, a esa situación. Eh, nosotros siempre hablamos de los presupuestos municipales... ...que son, bueno, creo que la inversión histórica... ...la de este, la de 2022 para modernizar los espacios urbanos... pero la emergencia social sigue sigue necesitando mucho de ese dinero, ¿no, Gorka? Así es, nosotros, la verdad es que eh, con el con la Concejalía de Derechos Sociales y eh, con su concejal, con Mariano Valera, eh, hemos tenido en todo momento, y además en, desde los momentos más duros de la pandemia, en los que Mariano tenía el, el teléfono 24 horas uh -huh. operativo y estaba, de hecho, en el albergue del Toscar y estaba en contacto con esa realidad, Tenemos una coordinación magnífica con la concejalía eh, y, y les transmitimos, pues esas personas que existen sin hogar, pues encima hacemos el reporte, le, les enviamos toda la información, eh, pero muchas veces, pues bueno... Eh, como sociedad no, pues pensamos, bueno, esto ya ha pasado, ¿no? el momento más difícil ya ha pasado, y no es verdad, en los presupuestos, para mí eh, personalmente, lo más fundamental es eh, ese presupuesto destinado a la emergencia social, porque es un presupuesto destinado a personas, a recursos que hacen falta y que se necesitan, y aunque a veces no tengamos el contacto diario con esas personas, sí que existen, y hay lugares muy empobrecidos, hay familias eh, en graves dificultades, y yo creo que el camino debe seguir por ahí, luego pues nos encontramos cantidades de, de trabas burocráticas, no ya no solo de la administración local, sino de otras administraciones, acciones que hacen más lento ese proceso, pues por ejemplo, para crear un, un centro de baja exigencia, eh, para personas sin hogar o para crear otro tipo de recursos. Pero bueno, yo creo que eso siempre nos debe llamar la atención y debemos estar preocupados por eso, no tanto por, por la situación de, de los edificios, sino por la situación de las personas. Eh, y yo creo que cuando se evidencia algo, eh, pues creo que, que debemos ir a, a la raíz, a la causa. Y en este ...en caso no, no señalizarla, no, no marcarla como un problema... ...porque las personas sin hogar no son un problema... ...sino un signo que nos debe hacer actuar... Y, ...y tomar decisiones en ese sentido. Qué lección de vida la que la que estás dando... ...y la que aprendéis vosotros los voluntarios. Gorka, Navidades, hay recogidas supongo que de alimentos... Eh, ...llamáis también a la puerta de las personas... ...de los ilicitanos que pueden ayudar... Eh, ...¿qué tenemos que hacer? Bueno, eh, la situación de, de emergencia alimentaria de emergencia social se mantiene todo el año eh, y nosotros así lo hacemos, esa recogida de alimentos la vamos iniciando en determinados momentos del año, pero sin duda eh, en este momento navideño pues yo creo que, que la gente tiene más en mente esto de, de la solidaridad ¿no? y, y de alguna manera pues somos más sensibles a esas situaciones. Yo siempre digo que si en la puerta de un supermercado hay un voluntario eh, pidiendo alimentos, es porque esos alimentos hacen falta y en este caso pues eh, sin duda necesitamos pues que empresas eh, que entidades deportivas que entidades vecinales eh, entidades de la semana santa en fin distintas entidades distintas personas particulares empresas que se comprometan a esto que, que de alguna manera pues bueno hagan lo posible por esa recogida de alimentos nosotros recibimos cantidad de llamadas si uno pone en google conciencia te pues hay un teléfono eh, que está un móvil que está operativo prácticamente las 24 horas para recibir esas llamadas de personas, de entidades que quieren aportar esos alimentos. Ahora mismo hay voluntarios eh, en cuatro supermercados distribuidos por la ciudad. Pero la sede de nuestra asociación está abierta ese teléfono está operativo y cualquier persona cualquier entidad cualquier empresa que quiera trabajar esa responsabilidad social que quiera no solo atender a, a colectivos vulnerables sino también eh, preocuparse por esa formación que los jóvenes deben recibir no y por esa conciencia del futuro porque al fin al fin y al cabo esos jóvenes que están hoy haciendo voluntariado mañana serán eh, abogados serán médicos serán políticos serán arquitectos eh, y, y bueno y deben saber muy bien cuál es la realidad en la, ...en la que se mueven y en la que uh -huh. viven, con lo cual pues desde Conciencia te intentamos facilitar eso y desde luego pues dar una salida a todas esas donaciones, no no solo para cuando recibimos una donación no va solo para ese dispositivo de emergencia alimentaria municipal, sino que va también para el comedor social de la Plaza 1 de Mayo, va para el asilo de San José, para la Fundación Un Abrazo de Luz, para entidades que nos han transmitido que necesitan de esos alimentos y de hecho sabemos que lo hacen porque ahí van allí voluntarios y porque uh -huh. tenemos una relación constante, con lo cual eh, pues bueno apostamos de alguna manera por canalizar toda esa solidaridad ...y por encontrar eh, una salida a esa eh, solidaridad que existe en la ciudad... ...que lo hemos demostrado muchísimas ocasiones... ...y que yo creo que es momento de seguir... Eh, pidiéndola y, y de seguir animando a todos los ilicitanos y a todas las ilicitanas a que den un poco de ellos mismos eh, lo que pueda cada uno de ellos, ¿no? pero que piense que cada paquete, cada cosa que va a entregar a un voluntario que dejan una caja o que nos llama para recoger, que se imagine eso en la mesa de una casa donde realmente hace falta. Y ahí cambia toda la perspectiva porque son muchas las situaciones de, de riesgo y de vulnerabilidad. Pues Gorka Chazarra, muchísimas gracias, y mañana, viernes, eh, por la tarde, hasta la noche, ¿no?, eh, vais a visibilizar precisamente esa importantísima labor que realizáis desde el voluntariado Concienciate. Gracias. Muchas gracias. En el 101.4, La Glorieta, con Rosemary Alonso.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 reír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 Paloma desencada Hay un fragmento de la mañana En el museo de la Alcachofa oh, Hay un salón con mil ventana ay, ay ay ay toma este val este val Este val con la boca oh, cerrao en viena hay cuatro donde juega tu boca eco hay una muerte para piano que invita a zúa al ojacho ay Esteban, Esteban, Esteban, que se en mi brazo, Esteban, Esteban, 1.4 Tele Elche Radio Este sábado 4 de diciembre reapertura de pista de hielo Elche. Patina sobre hielo real y disfruta de un día diferente. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche. Sábado 4 de diciembre reapertura en Club Deportivo Squash.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 con carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en la nueva web caracterscf.com. Este jueves, a las siete y media de la tarde, vive la Copa del Rey en el 101.4 Tele Elche, Radiomarca, con la retransmisión en directo del partido Sociedad Deportiva Leyoa, Elche Club de Fútbol, con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial persionera Masini Cars, Clínica oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Restaurante Martino, Talleres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 M. Solers, el hogar del profesional... ...talleres JJ Linero... ...y material escano... ...recuerda, este jueves... ...a las siete y media... ...la Copa del Rey... ...enmarcador... ...101.4... ...Tele-Elx, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...pasan dos minutos de las 10 de la mañana... Y ya hemos cruzado el ecuador del programa La Glorita, que comenzó a las 9. Hemos hablado de las fiestas de la Avenida de la Virgen, que se han iniciado con la presentación de esa revista, Socpera Elchi, de todos los cargos honoríficos. Y hemos terminado esta primera parte del programa La Glorita eh, entrevistando al presidente de la asociación Conciencia p Gorka Chazarra. ...nos ha hablado del papel importantísimo... ...que juegan los voluntarios y voluntarias de esta ciudad... ...para ayudar a las personas más vulnerables... ...y de esa jornada intensa que se ha programado... ...para mañana viernes por la tarde... ...en la plaza del Centro de Congresos... ...con motivo del Día Internacional del Voluntariado... ...que se celebra este domingo... ...y ahora en esta segunda parte pues queremos hablar... ...de cultura... ...y de un proyecto que es el tercer patrimonio de la humanidad en Elche... ...el proyecto del Museo de Pusol... ...y queremos hacer eh, pues este paréntesis... Mmm, ...para hablar de este proyecto en el programa La Glorieta... ...porque en el pleno del pasado lunes... ...se aprobó por unanimidad... ...por parte de todos los grupos políticos... ...que el Ayuntamiento entre ya a formar parte de esa fundación... ...llamada Fundación, a ver si lo recuerdo... Fundación de la Comunidad Valenciana, Proyecto Pusol para la Educación y Cultura. Una fundación que viene a pues garantizar la conservación de este museo. Se aprobaron los estatutos y también la aportación municipal. Pues bien, queremos saber qué significa la fundación que desde hace seis años ya se y se anunció por parte precisamente de un empresario licitano, José Antón, que cogió las riendas del Museo de Pusol cuando éste tuvo que cerrar por falta de implicación de las instituciones públicas, por falta de dinero, tuvo que cerrar. Luego pudo reanudar su investigación gracias a los patrocinadores que pudo captar este empresario ilícitano, Pepe Antón. La fundación llega seis años después. Rafael Martínez, usted está ahora al frente del Museo de Pusol. ¿Qué significa esta fundación para vosotros, para los del museo? Bueno, Buenos días. días. <risa> Buenos días, Roc y a todos los oyentes y los que nos están viendo. Pues significa una gran noticia, una enorme y grata noticia que bueno, que se haya se haya consumado, digamos, el, el hecho de constituir la fundación. En el pleno del lunes lo que se hizo fue pues que el Ayuntamiento por unanimidad, como bien decías, el pleno acordó impulsar la creación de esa fundación y junto a la Asociación del Museo Escolar, Ayuntamiento y Asociación, pues conformar una una fundación que en principio otorgue una mayor estabilidad eh, estabilidad económica y estabilidad desde el punto de vista de la gestión a un proyecto educativo y museístico que ha alcanzado unas dimensiones pues ya pues importantes y de alguna forma refuerza el, el, el trabajo que se ha hecho bien hasta hasta ahora, desde hace ya décadas, desde que lo inició pues don Fernando García Fontanet. Pero en estos momentos el Museo de Pulsol, ¿de quién es? ¿Y ¿Quiénes son sus dueños? El Museo Escolar de Puzol es es de todo el mundo, es público y es eh, de toda la humanidad, además. ¿eh? Es, es un museo de todos y para todos. Eso es lógico, como todo centro público, y además, que, que conserva y difunde el patrimonio y potencia la educación en valores. A efectos de gestión hay una asociación, que es Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar Nacional, de pusol que es la que se constituyó tan pronto el museo fue reconocido por generalitat Valenciana en 1992 entonces la figura legal es la actualmente es la asociación eh, claro cuando cuando esa asociación lo que de alguna forma gestiona es eh, pues eh, el día a día junto a un equipo técnico evidentemente de todo el proyecto educativo pero no obstante como digo la, la, el, el ámbito total y complejo y completo de, ...del proyecto Pusol eh, es amplio, están los maestros, las maestras... ...la comunidad, las familias, en fin, el equipo, toda la gente... ...las aportaciones privadas, todas las personas, entidades que nos ayudan... ...las administraciones, es una visión muy amplia... ...la que, la que se configura dentro del proyecto. Y con esta fundación, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir con esta asociación?... No, la asociación queda eh, formando parte integrada eh, dentro de lo que es el nuevo organigrama, por decirlo así. Hay una fundación que será el organismo gestor y la asociación permanece evidentemente, no no, no, no desaparece. La asociación además está eh, constituida por gente de bueno, muchas de muchos sitios, pero en buena medida de la partida de Pusol y del campo de Elche y por tanto va a continuar. Sí, el organigrama se contempla que esté ahí. Bien, la Fundación entonces es el órgano, el órgano principal porque es el gestor el que mm. tiene que gestear mm. este museo. ¿Quién va a ser su presidente? Bueno, los estatutos están se han aprobado y están para, para digamos, eh, ultimar esos trámites, pero habrá un presidente, el alcalde, y en fin habrá una serie de, de cargos que se elegirán en su momento y entonces eh, serán los que de alguna forma ejecuten las directrices, o ejecuten no, eh, dirijan el impuesto, impulso de la gestión de lo que es el proyecto Pusol y ya el equipo, el equipo que está allí todos los días, serán los que pues lleven a la práctica lo que se decida de alguna forma en ese en ese organigrama gestor que uh -huh. constituye la fundación. Como digo, para una serie de cargos nombrados por el Ayuntamiento y por y por la asociación. Bien, si hay cargos nombrados por el Ayuntamiento uh -huh. y la asociación, eso significa que el equipo estará formado por mitad funcionarios, uh -huh. mitad contratados, ¿cómo va a ser? Desconozco, no, no sé exactamente qué como por la parte de la Administración cómo lo va a, a realizar y, por tanto, no, no puedo saber. Evidentemente, ah. la asociación pues tendrá que nombrar a una serie de personas que la representen en ese organismo y por parte de Administración local lo mismo, pero ya no sé cómo se va claro. a hacer por parte de ellos. Claro. Eh, también hay otro asunto y es que eh, creo recordar que el empresario Pepe Antón reclamaba esta fundación, sobre todo para, para dar más ventajas a los, a los empresarios que aportan dinero mm. al Museo de Puzol, porque eso podría desgrabar uh, ante Hacienda. ¿Ese es quizá el principal motivo para crear esta fundación? Porque los patrocinadores sí creen en vuestro proyecto, pero ¿les cuesta aportar? No sé si será el principal, eso está ahí, es una realidad, y por tanto también cuenta, también suma. ...en esto, pero no creo que sea tampoco tan decisiva... ...yo pienso que eh, Pusol funcionaba antes de que se decidiera... ...constituir una fundación, bien es cierto que de otras maneras... ...y con, eran en otras épocas, y por tanto lo, lo hubiera podido... ...seguir haciendo en otras condiciones también... ...pero se ha pensado que esto es lo más, lo, más, lo más adecuado... ...y desde luego pues lo que comentas también ayuda... ...a que seguramente la financiación privada llegue... ...posiblemente pueda llegar en mayor medida pero vamos, que eh, uh -huh. hasta el punto de ser decisivo no lo sé. Uh -huh. Creo que yo como me tiro siempre a tema de cultura, <risa> estrictamente <Lógico>. de cultura... <risa> y yo aquí te estoy haciendo, <risa> uh, sometiendo a un tercer grado en temas técnicos, yo. pero eh, <risa> simplemente, Rafael, sí, sí por la financiación privada Ajá. y pública. En estos momentos el Museo de Pussol, ¿qué aportación tiene económica? ¿Qué aportaciones económicas tiene? Bueno, tiene aportaciones económicas por parte de la administración local, la principal, el Ayuntamiento de Elche. ¿Cuánto aporta el Ayuntamiento, lo recuerdas? Pues este, porque ha aumentado de forma sí, considerable. Sí, este año, si no recuerdo mal, 80.000 euros. Vamos que hablar de cantidades, pues eso a veces te puedes colar, pero estamos en esa en esa línea. Sí. Y más aparte, eh, hay que tener en cuenta que las instalaciones son municipales y que el ayuntamiento también aporta dos conserjes y un jardinero. Por tanto, como se dijo en el Pleno, hay una presencia decisiva, eh, uh -huh. esencial, por parte del ayuntamiento de Elche en el proyecto Pusol. Pero hay otras ayudas, evidentemente hay financiación privada, hay también subvenciones de consellería que nos conceden, algunas no nos las conceden, otras sí, nos presentamos con proyectos Hay ayudas de diputación, o sea, nos presentamos a todo el tipo de, de subvenciones públicas en, en concurrencia competitiva que salen por diferentes administraciones, uh -huh. ministerio, ¿no? Entonces, digamos que las fuentes de financiación de Pusol son son variadas. Uh -huh. y, ¿Y si hay dos consejes, los horarios se han tenido que modificar? Eh, si esos consejes son funcionarios cuáles son cuál es el horario ahora del museo de pusol no el horario es, eh, los conserjes, eh, una es del colegio la otra es de, del museo y no, los horarios se, se ajustan, vamos de nueve a una y media el museo está abierto de nueve a una y media y de 4 a 6 y todos los días de lunes a viernes y sábados y domingos y festivos de 11 a 2 el museo abre todos los días para todo aquel o aquella que quiera visitar visitarnos y no uh -huh. no ha habido ningún tipo de ni, vamos, ningún tipo de desfase ni de cara a los consejeros. Bien, pues esta noticia para el museo es un revulsivo, uh -huh. porque en estos momentos de qué de qué estamos hablando, porque el uh -huh. museo qué valor tiene. Este proyecto es muy bueno, la pregunta es que es muy extensa, sí. pero qué valor le puedes conceder. Bueno, valor es una también una visión global, si hablamos de valor, pues el valor el fin económico, valor eh Yo no podía definirlo muy bien, la verdad. Soy parte interesada, entre comillas, estoy dentro. Soy un enamorado de lo que se hace allí. Eh, soy muy respetuoso con las personas desde hace décadas que han ido depositando sus parte de sus vidas en, en, entre esas cuatro paredes. Por tanto, el valor yo lo llevo siempre al terreno humano, al terreno personal, al terreno del compromiso y la responsabilidad que tenemos de... Eh, de gestionar y es una palabra que no me termina de gustar cuando hablo de esto de gestionar todas esas vivencias y todas esas esas aspiraciones y deseos de tantísima gente que ha pensado que es un buen sitio Pusol para que estén sus cosas para que esté parte de su de su biografía y de sus emociones allí dentro por tanto el valor yo creo que no se puede calcular en ese sentido yo me tiro siempre por esos temas ahora pues evidentemente hay un valor importantísimo en cuanto a la singularidad de las piezas, de los objetos y de, y de todo lo que conlleva el, el, el gestionar un patrimonio UNESCO. Y además un patrimonio UNESCO que precisamente la UNESCO reconoce esa transmisión intergeneracional de saberes, esa profunda imbricación entre un colegio, una sociedad. Quiero decir, gestionar eh, esta cosa tan amplia, eh, de tanto tiempo funcionando, pues eh, estás más pendiente de esto, de hacer el día a día y no de pensar el valor en principio como tal. Lo tiene y mucho, claro que sí. También me refería a sí, los sí. datos, eh, las piezas, sí. porque ¿cuánto tenéis acumulado allí? Eh? Aproximadamente, estamos hablando una visión aproximada de decenas de miles, eh, está la cifra en torno a las 100.000, Y digo en torno porque la, las donaciones se suceden, eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, de manera muy muy recurrentemente, eh, y por tanto eh, siempre estamos eh, con el inventario, evidentemente, a punto, eh, catalogando, inventaríamos todo lo que llega, fotografiando, eh, haciendo la ficha de todo lo que llega, y a veces son voluminosas uh -huh. las donaciones, y por tanto siempre tenemos ese ligero desfase en función de todo lo que va entrando. Uh -huh. Por tanto, hablamos de decenas de miles de piezas, pero eh, una pieza es un carro que es una pieza grande, pero a veces son piezas de carro, que son muchas piezas pequeñas, y a veces es una cajonera entera de bobinas de hilo de un antiguo comercio, cada una de ellas sería una pieza. Por tanto, hablamos de miles y miles de piezas. Que haya donaciones significa que el museo está muy vivo y muy presente. Eh, este museo empezó hace 50 años con las familias de, de los estudiantes de ese colegio rural uh -huh. eh, que tiene el museo. Eh, ...ahora, las donaciones, ¿de dónde proceden? Las donaciones, en principio, como muy bien dices... ...comenzaron a llegar del entorno inmediato del colegio... ...cuando don Fernando comenzó a realizar la tarea... ...de trabajar esa comunidad, ese entorno, estudiarlo... ...traerlo al aula, etcétera, en efecto. Siguen llegando donaciones del campo, no... ...bien es cierto que no en la, en la misma proporción... ...que cuando empezó eh, don Fernando a trabajar... ...pero siguen llegando... Bien, es cierto que ahora viene más, eh, sobre todo, más eh, entorno urbano, ¿no? Fondos de comercio y entornos domésticos, ajuares domésticos de viviendas urbanas, o al menos viviendas del campo, pero que los ajuares son similares a los que puedes encontrar en una casa de la ciudad. Pero siguen llegando piezas del campo porque, bueno, hay viviendas que se venden o hay familias que dejan de vivir en esa casa, que pertenece a sus padres... ...y la van a cerrar y entonces... ...o la van a vender y entonces nos... ...o sea que siguen llegando piezas del campo... ...pero el, el esquema, de, eh, digamos... ...la tipología de las piezas es variado... ...industriales también. Eh, ¿Me podrías destacar alguna donación reciente... ...o alguna pieza que os haya dejado... ...asombrados a los historiadores? Bueno, <risa> entran muchas. ¿eh? Sí, lógico. Recientes, no tan recientes... ...pero una colección de trillos muy buena... ...varios trillos que estaban en un lugar exhibidos... ...a la intemperie... ...y es una colección interesante... ...que había que estudiar y que tratar... ...eran al menos cinco trillos... ...una colección, no es que fueran muchos... ...pero cinco trillos... Eh, ...también nos entró a una... ...bueno, asombrados... ...son piezas muy singulares también... ...nos entró una pieza... ...una bicicleta manual... ...de una señora que tenía... ...una diversidad funcional... ...y bueno, esa señora había escrito sus memorias... ...y por tanto, en función del libro de biografía... ...que había escrito... ...y cuando nos entró la pieza pues le dedicamos un texto en el blog... ...o sea, una bicicleta manual pues interesante como pieza... Eh, ...biblioteca, recientemente también nos ha entrado... ...una serie de publicaciones antiguas... Mm, ...el hecho de ver lo que la gente leía antes... ...también te llama la atención... ...no porque no conozcas esas cabeceras... ...te deja de sorprender cuando las ves... Eh, la, ...las tintas, la decoración de las portadas de revistas de los años 20... ...o TVOs antiguos de la primera época de editora Valenciana o de Bruguera... Numerosas piezas son las que siguen entrando y, por tanto, todas de alguna forma nos, nos sorprenden. Rafael, eh, has citado en numerosas ocasiones, porque así fue, a Fernando García sí. Fontanet, porque fue el impulsor de este proyecto. Precisamente en el pleno donde se aprobó sí. la fundación, sí. el Partido Popular reclamaba que se le pusiera en valor, que sí. se le rendiera homenaje. Sí. ¿Están ustedes pensando en ello? Sí, pensando siempre eh, con, con Don Fernando García Fontanet desde, vamos, el equipo de Pusol, eh, estamos estamos con él, quiero decir, siempre hemos, hemos considerado porque es así, que es la figura máxima en lo que ha sido y lo que es eh, la actual realidad de, del proyecto Pusol. Por tanto, vamos, eh, recogemos el guante de lo que dijo de lo que dijo de lo que se dijo en el Pleno, que, que por otro lado también también se defendió por parte de la Concejalada de Cultura. Todos estamos en ese barco de, de agradecer a don Fernando todo lo que ha hecho y, y por, por el Proyecto Pusol y por nosotros. Pues Rafael Martínez, son Navidades. Uh -huh. El Proyecto Pusol está también muy comprometido con estas uh -huh. fechas tan entrañables. ¿Qué tienen preparado? Bueno, en principio unas cuantas cosillas que ya se irán anunciando en, en las próximos, próximas semanas. Eh, volveremos a sacar, eso sí, el, el nuestro paje, bueno, nuestro, que es de todos, el que estaba en el en la tienda de Rico, en la calle de Salvador, el paje del rey sí. Baltasar, para que los niños y las niñas depositen sus cartas, y alguna cosilla más que estamos preparando, pero todavía no es segura para las próximas semanas, que ya os informaremos, alguna exposición y alguna cosita, pero que ya irán saliendo, porque estamos aún puliendo las últimas, las últimas cosas y no sabemos aún cómo lo vamos a orientar, así que lo diremos cuando tengamos todo de golpe. Bueno, pues la creación de esta fundación con ello se garantiza que no se vuelva a repetir lo que ocurrió en 2017, que ustedes tuvieron que cerrar eh, la actividad investigadora no las instalaciones por falta de, de financiación económica. Sí, claro, es, es menester, yo soy optimista, todos somos optimistas y seguramente, vamos, oh, seguro, seguramente no, seguro. Esto fue una cosa que ocurrió en el pasado y ahora todo es mirar hacia adelante al futuro y con optimismo. ¿Porque el Museo de Pusol tiene futuro con esta fundación? Sí, mucho, lo tiene todo, seguro. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Rafael Martínez, director del Museo de Pusol. Muchas gracias, Rosa. vosotros, gracias. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes, Tele-Elche, Radio Marca. Nos gusta Elche.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 Ja pots demanar les ajudes del nou xec verd, fins a 3.000 euros per sol·licitant. Si tens panmeres d'atileres, fas agricultura ecològica o estàs digitalitzant la teua explotació, el xec verd t'ajuda. Entra a la seu electrònica de l'Ajuntament i demana-ho fins al 6 de desembre. Regidoria de Desenvolupament Rural, Ajuntament d'Elx. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Walsh de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Walsh Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Walsh Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en walshcar.es. Teléfono 671 129 110. Somos ríos de odio desembocando en alegría. Somos niños jugando en la calle hasta que acabe el día. Somos como canciones sonando en un disco rayado. Somos la cara a de una cinta que nunca ha sonado. Somos Palma viendo anochecer desde tu coche viejo. Somos Barna, Valencia y Madrid después de un concierto. Somos la Torre y Fer encendido un en 14 de febrero. Somos dos inmigrantes hablando un idioma extranjero. ¿Cuándo? Cómo suena un te quiero Somos el resultado de todo lo que hemos vivido Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos el avión que salió un día de barajas. La parada de taxi al salir me esperas apoyada. Somos cada semáforo en rojo con beso incluido. Somos un no te vayas amor quédate conmigo. Somos un libro de Picasso y un caballero antiguo. que un día se fue de viaje como un kamikaze que llora en su última cena somos dudas flotando pensando en que vale la pena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 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media... ...y mientras esperamos a que llegue Nieves Gil... ...la propietaria del Fogón Ilicitano... ...para comenzar el programa de Manoli Guilaber... ...ese rincón gastronómico... ...nosotros vamos a adelantar esa ronda de noticias... ...y lo hacemos cambiando un poco el orden... ...en vez del repaso de la actualidad local... ...con Marga García... ...a la que tenemos en estos momentos ocupada en la redacción... ...pues vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Gómez... ...a esa crónica deportiva para ver cómo el Elche Club de Fútbol... ...y el nuevo entrenador pues afronta su primer partido... ...y además de Copa del Rey, eso nos lo cuenta Paco Gómez... ...con esta sintonía, con la del tiempo, con la de la crónica deportiva... Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa hoy la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Llega el torneo del KO a escena y el conjunto ilicitano viaja a las 11 de la mañana en vuelo charter hasta el aeropuerto de Bilbao para enfrentarse esta noche a las 8. ...a la Sociedad Deportiva Leyoa... ...equipo de la Tercera División Ref Vasca... ...un encuentro donde... ...los verdes tienen que demostrar... ...su condición de favorito... ...de equipo de Primera División... ...aunque está claro que esta noche... ...jugarán los menos habituales... ...pero aún así... Al técnico del Elche, Francisco, que se estrena hoy como primer técnico, le sale un once competitivo, poniendo la portería a Casilla, en defensa Gonzalo Verdú, Barragán, eh, hombres que eh, han tenido muy poco protagonismo, eh, pueda ser el caso de Pere Milla, Guido Carrillo en ataque, en el centro del campo hombres de refresco que han jugado poco últimamente como Raúl Guti o Gerard Gumbao, Johnny Álamo, en fin... ...le sale un equipo competitivo al técnico blanquiverde... ...que sin embargo tiene claro... ...que el partido del domingo es la gran referencia... ...porque para eso se le ha fichado... ...para conseguir la permanencia... ...aún así, le ilusiona la copa... ...y sabe que son favoritos... ...Francisco... ...son tres partidos muy seguidos... Eh, ...vamos a intentar nivelar las cargas... ...de cara a llegar lo mejor posible al fin de semana... ...vamos a intentar lógicamente sacar el equipo más competitivo... ...el jueves, el de Joga con todo el respeto del mundo... ...porque al final es un equipo que también va a querer pasar a eliminatoria... ...y, y vamos a tener que hacerlo muy bien para eso... Pero sin duda vamos a tener que ver las cargas. Hay jugadores que vienen jugando muchísimo muchísimos minutos y, y bueno, y no nosotros vamos a intentar tener todo disponible de cara al fin de semana pero pasando por, por, por sacar la eliminatoria el, el jueves, claro está. Esta tarde a las siete y media arrancaremos una nueva edición de Marcador para la retransmisión de ese partido de Copa del Rey. Solo puede quedar uno, por tanto, eh, si en los 90 minutos persistiese el empate, habría que irse a la prórroga. Esperemos que eso no suceda, evidentemente por el bien de ambas escuadras, sobre todo de un Elche que regresará tras el partido y que solo va a tener dos días, viernes y sábado, para preparar una de las finales de la temporada. El domingo recibe al Cádiz a las Cuatro y cuarto en el Martínez Valero. El Cádiz es el que abre el descenso. El Elche el que abre la permanencia. Pero esta noche, Copa del Rey. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Así que toda la suerte del mundo al nuevo entrenador. Porque también con su suerte eh, va ligada la suerte del equipo y de la afición. Nosotros ahora continuamos. No cerramos, sino que continuamos esta ronda de noticias con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para este... Inmenso fin de semana por esos puentes que tenemos, el de la Constitución y la Purísima. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. Muy buen día, hoy esperamos una jornada marcada por el descenso notable de las temperaturas y el viento moderado puntualmente fuerte del noroeste, y es que ya se está adentrando por el Mediterráneo un sistema frontal de origen atlántico que ha llegado durante esta madrugada desgastado, apenas ha dejado alguna gota muy localizada mucha nubosidad la que hemos tenido durante esta madrugada y temperaturas homogéneas en todo el territorio aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Elche hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 12 grados en buena parte del territorio la temperatura no bajaba de los 11 12 grados para esta mañana paso de abundante nubosidad en el último tramo apertura de claros el protagonista sin duda el viento de noroeste con rachas de más de 50 kilómetros por hora Y a medida que avance la tarde, tendencia a cielos poco nubosos despejados. A media tarde, el viento es flojo, puntualmente moderado, pero ya de cara a la noche volverá a ser puntualmente fuerte. Las temperaturas a la baja máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 17-18 grados. Entre viernes y sábado, una dorsal anticiclónica nos va a dejar predominio en cielos despejados, aunque continuará el viento moderado de noroeste. Mañana todavía se podrían alcanzar rachas de hasta 60 km por hora. Temperaturas para mañana viernes que no van a superar los 16 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El sábado se recuperan un poco los valores térmicos, en torno a los 18 grados el domingo veremos algún intervalo puntual de nubosidad, ambiente soleado, seguirá el viento moderado de noroeste, llegará otra vaguada de aire frío en altura provocando el defenso de las temperaturas máximas que no van a superar los 16 grados para el lunes menos viento, temperaturas que tienden a recuperarse. De momento se esperan unas jornadas con viento de poniente y temperaturas no muy bajas. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp delche de Y ahora sí cerramos la ronda de noticias cuando son las 10 y 32 minutos con Marga García. Con ese repaso a la actualidad, porque es importante y estamos pendientes, Marga, hoy de una reunión. Muy buenos días, Ros. Dame detalles. Sí, bueno, pues debido a ese incremento de la tasa de incidencia, no solo en Elche, sino bueno también en toda la Comunidad Valenciana, hay una importante reunión, como dices, donde participará el alcalde eh, con miembros del equipo de gobierno, responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y también de responsables de los dos departamentos de salud, bueno, pues para analizar cómo está la situación actual. Hoy en día de bueno, de la pandemia del COVID, mañana tendremos esa nueva actualización. Recordar que esa tasa de incidencia aquí en la ciudad ya sobrepasa los 100 casos por cada 100.000 habitantes. En apenas dos semanas hemos pasado de 25 a una tasa de incidencia de 100. Así que preocupa mucho esa situación. Sí, preocupa. Estamos en una, una zona de riesgo con esos 100 casos, pero no tenemos una presión hospitalaria elevada. Eh, no sé si tenemos ya el balance de hospitales, pero el de ayer sigue siendo baja. Sí, bueno, por lo menos esa, ese aumento de la incidencia y de los contagios no se refleja en los hospitales, todavía no tenemos los datos de hoy, pero sí, bueno, pues están en torno a seis, siete ingresados, uh -huh. tres en la unidad de cuidados intensivos, así que por lo menos no y, se refleja en eso. Y algo muy importante que han tenido a bien las autoridades sanitarias es preparar al personal sanitario de cara a estas fiestas navideñas por la posible demanda de asistencia en atención y primaria o en hospitales. Y es que ya han comenzado a vacunarlos con esa tercera dosis. Sí, ayer, precisamente, los profesionales del hospital general comen comenzaron esa bueno pues a recibir esa tercera eh, dosis se estima que hasta el 17 de diciembre se irán vacunando y bueno pues se eh, lograrán eh, eh, vacunar a 3000 trabajadores del departamento en este caso con la vacuna moderna los irán vacunando por orden de prioridad primero al personal de urgencias generales pediátricas y obstétricas también al personal de las plantas de enfermos COVID y a la unidad de cuidados intensivos. Pues detrás de ellos vendremos el resto, ¿no? Bueno, a mí bueno, me queda un que poco. Yo, no, claro, Pero ellos sí. es que ya han pasado 10 meses. 10 meses de sal, Desde esa, su claro, primer, su primeros segundo. de año. Nosotros como tardamos mucho más, aún uh -huh. no queda. Bien, Marga, pues no tenemos tiempo para más. ¿Qué previsiones, aparte de esa reunión, tenemos para esta jornada del jueves? Bueno, pues además de esa reunión, el Edil de Comercio presenta las jornadas gastronómicas y también eh, los bonos eh, comerciales. Además, los ediles Patricio Macía y Ramón Abad informan sobre los fondos Next Generation y el alcalde y la delegada del Gobierno asisten a la firma de un convenio de las obras de modernización de regadío de riegos de Levante. Vaya qué despiste tengo, Marga, durante todo el tiempo que has estado eh, haciendo este repaso de la actualidad que te tenía pinchada en una cámara en la bueno, que no ya, ya estabas. Me vi. <risa> Ahora <risa> no, te no, Pero me escuchaban, no pasa más nada. Vale, va... madre mía, qué despiste, qué qué jornada, qué, qué, qué locura, pero Vamos hoy ya... sí. hoy estás mejor que lunes, martes y miércoles que no se te ha no visto el pelo. Sí. Y esto literalmente no sí. se te ha visto el pelo. No he aparecido por aquí ha sido, bueno, días muy intensos entre el pleno del lunes y pero bueno, ya estoy aquí, no puedo eh, faltar ayer, a mi fila. Ayer estuviste, es que no me has hablado, ayer estuviste precisamente en la rueda de prensa del, del rector, que ha, sido, que ha ocupado, ha acaparado todos sí. los titulares, porque el rector iba a hablar de una señalítica inclusiva, inclusiva pero habló de la indignación que tiene y el monumental cabreo que tiene sí. por esa declaración institucional. Sí. Nos lo cuenta rápidamente. ¿sí? sí, bueno, pues ayer se le preguntó, por supuesto, de este tema después de esa declaración institucional del Pleno y, bueno, pues dijo que se sentía dolido y decepcionado con el ayuntamiento porque decían los habían acusado a la universidad de mentir, de incumplir la ley, algo que, por supuesto, negó el rector Juan José Ruiz y, bueno, también señaló que eso ya se lo había comunicado al alcalde, así que veremos, veremos eh, cómo acaba cómo acaba la situación. Sí, porque esto es un poco tensar las relaciones entre dos instituciones que se suponen tienen que ir de la mano, ayuntamiento y universidad. universidad. Pues muchísimas gracias, Marga. Volvemos eh, aquí a la 1 a ir. contar esa reunión y bueno, muchísimas más cosas, pero bueno, en nuestra web teles.es actualizado uh -huh. al minuto y esta noche a partir de las 10 en el Telenid porque antes juega el Leche. Pues muchísimas gracias. A ti, hasta, hasta luego. luego. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 me piese la cocina enmadurnado de harina con las manos en la masa. Ven conmigo. Son las 10 y 38 minutos de la mañana y es tiempo ahora ya de iniciar ese rincón gastronómico porque tenemos en el estudio de Telele Radio Marca ya preparadas a estas dos mujeres que vienen todos los jueves a decirnos buenos consejos saludables para ...nuestra alimentación y sobre todo de cara a estas Navidades... ...Manoli Guilaver, muy buenos días Manoli... ...pues sí, este, en esta ocasión van a ser consejos navideños... ...van a ser eh, buenos consejos, muy sabrosos y, y muy familiares... no ...porque si algo tiene la, la Navidad, pues es precisamente eso... no ...que son fechas en las que se reúne la familia... ...nos reunimos en casa, se suele poner una mesa preciosa llena de los manjares más exquisitos que podemos tener, una noche llena de magia, cuyo objetivo pues es siempre que reine el amor. No siempre se consigue, ¿eh? porque a veces cuando se junta tanta familia, a lo mejor saltan chispas, pero bueno, vamos a intentar este año ir todos, bueno, con con todas las cosas claras. Y con ganas de armonía, porque hemos tardado tanto en poder reunirnos todos... Bueno, ...que ahora hay que tomarlo con mucha alegría. Toca claro, madera. Bueno, tocamos toca madera, madera, ¿eh? Tocamos madera. madera. Así que desde aquí pedimos máxima prudencia. Sí. Verdad, Nieves, para que todo salga bien. Buenos claro. días, Nieves. Hola, buenos, buenos días. Buenos Qué bonito, ¿no?, lo sí. que ha dicho Manoli. Sí. Magia y amor, ¿eso es lo que ponéis vosotros en los platos navideños? Por supuesto. Cada día lo ponemos, pero en Navidad pues somos conscientes de, de lo importante que es esto, ¿no? De, de la reunión familia este año van a ser unas navidades muy especiales, porque nunca hubiésemos pensado que no hubiésemos podido eh, reunirnos con nuestros seres más allegados, y seres más allegados es con nuestros padres, con nuestros hermanos, nunca lo hubiésemos pensado, ¿no? Ay, Habríamos que visto... Fuera, que claro, no venir. exacto Habría sido como pensar en, pues eso, un, un mal sueño, una pesadilla, pero lo cierto es que el año pasado fue así. Mm. Entonces, este año, eh, con desde luego con unos índices de riesgo pues afortunadamente menores, con una vacunación que aquí la verdad es que hemos sido muy responsables porque la mayoría de la población estamos vacunados y seguimos vacunando y seguimos vacunándonos <risa> efectivamente y además yo vengo por la calle y yo veo a la mayoría de personas con la mascarilla también sí. con lo cual sin ser obligatoria... con lo cual creo que somos muy responsables y que nos damos cuenta de que bueno que es un pequeño eh, pequeñísimo precio a pagar uh -huh. por, por por mantener esto a raya ¿no? Fíjense sí, a ver dónde nos están teniendo las mismas precauciones que siempre en algunos supermercados que Las, las clientas sí. eso que notas que se te pegan y te pegan ah. y te pegan. Y te saben mal decir, acérquese, aléjese, porque parece que la gente... Sí. Eh, ...se lo toma... ...se lo toma mal, ¿no?... ...fatal, yo tuve sí. un encontronazo con una bañista... ...en la playa, le dije que se apartara... ...y me dijo ni que tuviera el SIDA... ...y yo, pues SIDA sí, no, pero a lo mejor el COVID... ...precisamente el al... SIDA no se contagió... Claro, ...efectivamente, esa cara era una ignorante... Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...yo me quedé asombrada de la respuesta... ...porque lo normal era apartarse... Claro. ...a metro y medio en la playa... ...es que no tendría playa. ni que decírtelo... ...claro, claro... Sí. ...pues sí... ...pero eh, fue sí. este verano... ...sí, sí, sí, claro. salvo algunas cosas así... ...y bueno, pues generalmente somos todos bastante civilizados. Sí, ¿no? la verdad es que sí, mayoritariamente se está viendo que sí... ...por eso eh, pues los contagios se han reducido tanto... ...y podemos vivir con cierta normalidad... Uh -huh. ...entonces estas Navidades pues apostamos por una Navidad muy tradicional... Van a, ...vamos a disfrutar en familia de unas Navidades... ...que no tenía, no pudimos tener el año pasado... ...y en el Fogón en Ilicitano hemos apostado precisamente por eso... ...por una Navidad de tradición... ...entonces eh, nos basamos... ...nuestra oferta en eh, el ahorro de tiempo... ...sobre todo, queremos regalar tiempo estas Navidades... ...queremos que puedas montar una mesa bonita... ...y ahorro económico porque si piensas en la luz... ...efectivamente, es que una cosa lleva a la otra... ...tenemos que pensar siempre que ahorras tiempo... ...estás ahorrando dinero, esa es la realidad... ...entonces eh, pues que puedas montar una mesa bonita con aquello que más te guste, con muchos platos que tú en tu casa no tienes medio. Esa vajilla para... que siempre reservamos claro, no. para las mm, ocasiones. Sí, sí. Eso que llegas y dices, mamá, esto tíralo ya. No, no, pero y cuando sacas la sopera de tu madre sí, sí, sí. y esas... Yo tengo la olla de, de sí, hacer el puchero, la olla exacto. esta de roja. Y además, sí. ¿eh? sí, la porcelana. Enorme la de porcelana. Y eso. cómo se saca una vez al año en la Y la nochebuena. saco solo para hacer el cocido de está Navidad. Está impecable, está bueno. impecable la vajilla. Y sí, sí, sí, me huele a mi madre, te lo exacto. digo, de verdad, con ¡Qué bonito! Punche, ¿no? Con esas Eso te iba sí, a decir, sí. que ahí es cuando nos huele toda Navidad. Hmm. Cuando vemos esos platos que hemos visto desde pequeños, hmm. sí es cierto que sabéis que hemos cambiado muchísimo la tradición gastronómica y hay culturas diferentes y tendencias nuevas. Por ejemplo, la, lo que es el vegetarianismo, ¿no? Y pues ahora muchas familias, yo como estoy a, a pie de calle, ¿cuántas mamás y cuántas abuelas? Bueno, mira, es que estoy agadado porque no quiero comer carne. <risa> y entonces eh, se trastornan Cada un poquito. Familias, ¿no? Cada vez más ¿tiene, por tiene supuesto, esto? por supuesto. Y no es una mala opción. No, no es un luego. problema, o sea, hay que adaptarse. Ahí está. Entonces, claro, eh, pues los que nos dedicamos a los servicios, pues tenemos que ir implementando todo esto para... Por lo que porque es lo que la sociedad nos nos pide no entonces dentro de nuestras especialidades vamos a tener especialidades veganas y vegetarianas uh -huh. pero desde luego vamos a seguir apostando por la tradición la tradición que es pues la pierna de cordero eh, la pierna de cordero quien no la haya probado en el fogón Eh, de verdad que yo se lo recomiendo ¿Y qué tiene de especial para ser tan, tan, tan a vuestra pierna de cordero? Pues es cordero nacional uh -huh. eh, Eso es la, la primera y la mayor garantía de calidad Y después que está preparado con a la forma tradicional Está hecho al horno Lleva eh, sus hierbas de, de aquí, el tomillo, el romero que lo hace más digestivo Las patatas, el tomate, la cebolla Como lo hacían nuestras abuelas y uh -huh. nuestras madres, una, el aceite de oliva. algunos Le ponemos unos piñones también. O sea, está riquísima. Y cuando te la tomas, realmente eh, eh, la diferencia es que primero que notas que te sienta bien. Segundo, las personas que, que conocen el cordero saben que el cordero no debe de oler. El cordero es una carne roja uh -huh. y no es una carne suave. Entonces la tomamos eh, ocasionalmente. Pero eh, un cordero bueno tiene que estar tierno, tiene que ser tierno y aquí los corderos que tenemos, el cordero nacional, pues son, están criados muy bien y eh, son muy, muy adecuados, muy nutritivos y una carne sana dentro de lo que es la carne roja. Entonces yo lo recomiendo porque nosotros en el Fogón siempre digo que nos preocupamos mucho por el origen, por el origen del alimento porque ahí es donde empezamos realmente eh, lo que es la comida y la cena, en el origen de ese producto. Mhm. Además, eh, en unos hornos, que no claro. son los que tenemos los dos en casa. Efectivamente. Son hornos especializados que te garantizan que va a salir en su punto de jugoso, efectivamente. De tierno, Primero lo trabajan personas especializadas, especializadas en eso. Tenemos mucha experiencia en preparar este tipo de platos porque llevamos muchos años haciéndolos y eh, aparte de eso la, eh, la tecnología, como tú dices, nosotros tenemos eh, unos medios que, nos tenemos, no que en verdad? casa no los puedes tener. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace que, primero, que podamos hacerlo en más cantidad. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que te va a salir más económico comprándolo que haciéndolo en casa. Porque con la misma energía y con los mismos medios técnicos que tú en casa necesitas una tarde entera... Para poder hacer un plato de estos, nosotros vamos a eso lo vamos a hacer igual, vamos a estar una tarde entera eh, preparando esto, pero para mucha más eh, cantidad. Entonces el coste se va a repartir en mucho más raciones, con lo cual podemos ofrecer ese plato tan típico, bien elaborado, eh, que está muy rico, a un precio pues que, que está muy bien, muy asequible. Uh -huh. Hay un problema que se presenta cada vez más eh, cuando hay una eh, cena o una comida familiar... ...es el tema de las alergias. Sí. Cada vez hay más personas intolerantes sí. o alérgicas a ciertos productos, a ciertos alimentos. Eso sí. puede ser un problema a la hora de tener, por ejemplo... ...y es que mi nuera es alérgica a esto... Me... Claro. Entonces eso... Muy importante lo que cuenta. estás diciendo, muy importante. Cuando uno va a comprar la comida que no la elabora... ...y hay alguna persona que se va a sentar a esa mesa... Con algún tipo de alergia debe de indicarlo siempre cuando reservas la cena o la comida o cualquier no solamente en estas fechas cualquier día debes de decirlo entonces eh, para que nosotros seamos conscientes de, claro. de esa alergia la mayoría por ejemplo lo que es alergia al gluten lo que es alergia a la lactosa la mayoría de nuestros platos son aptos tanto para celíacos como para intolerantes a la lactosa porque están hechos con productos naturales. Si tú compras carne en el fogón, lo que lleva es carne. Si compras pollo, pollo. Pollo no contiene ninguno de los alérgenos que, eh, que están establecidos. Ni ¿no hay ¿vale? trazas que lo Efectivamente. Que impongan. Entonces, en ¿tú en compras una rostidera de pollo? Pues sí que nos lo tienes que decir porque le ponemos un poquito de vino. Entonces es lo único que lleva, pero si tú eh, tienes intolerancia a los sulfitos, que es eh, lo que contiene la fermentación del vino, pues sí que nos lo dices, porque eh, esa rostidera la podemos preparar sin ese claro. vino. Y está igual de rica, igual de sí. buena. Entonces nosotros tenemos nuestras recetas tradicionales y hay cosas que desde luego se pueden adaptar. Los arroces, muchísimas personas todos los días, eh, si contienen gluten, si no, un arroz del fogón no contiene gluten, porque contiene arroz, no lleva harinas. Entonces, eh, son cosas que parecen eh, pequeños... Pero hay mucha gente de, que tiene esa duda con el arroz, ¿eh? Porque se, porque se les añaden especias en harina que se hacen para abaratar. O sea, que el arroz se puede comer claro. tranquilamente una persona que... Nosotros, en nuestra casa, tranquilamente, porque no le añadimos ninguna especia que contenga esto. Nosotros eso lo, lo controlamos bastante bien, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Pues eso que te he comentado antes, que sí que es cierto, muchas personas tienen miedo, ¿no? Es que arroz y vamos a ver, no tiene nada de gluten porque no, nuestra forma es tradicional y no, no le ponemos nada de harina para, para abaratar esos ingredientes, ¿no? Eh, la lactosa igual, nosotros... Por lo, lo tanto, ¿la harina de arroz no tiene gluten? No, no, no, no contiene tranquilamente, podéis tomar sin ningún problema. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, todo lo que son, a lo mejor, las croquetas, las croquetas contienen gluten, la mayoría, y tenemos una especialidad... Menos motiva. mal no tengo gluten, porque mira que me gustan las sí, croquetas. Sí, sí. <risas> o sea, que no tengo gluten, no, perdón, que no tengo problemas con el gluten. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos mucho cuidado, nunca, nunca se fríe en la misma sartén, nunca se cuece algo, que pasta que contenga gluten. Eh, ...en el mismo recipiente en que se cuece un arroz, por es ejemplo... Que es detalle, que esos lo detalles los contiene. tenéis los profesionales... ...en una casa se nos pueden Claro, escapar. pero porque nos han formado... Efectivamente, es que estáis formadas para ello... Para eso, ¿no? Entonces son cosas que yo mmm, insisto en eso... ...porque claro, cuando una persona paga un plato... O, mmm, ...viene aquí al fogón, confía en nosotros y se lleva la comida... ...aparte de la comida, está pagando todo eso... ...está claro. pagando un equipo de personas que están Ay, pues. trabajando para ellos que están formándose y que les agradecemos muchísimo pues la confianza que ponen en nosotros. Y en estas fechas navideñas, pues la, la confianza es triple, porque todos queremos tener una buenísima cena eh, y bueno, y confiar es, es más más complicado y nosotros durante estas son las 26 navidades en que vamos a preparar cena para muchas familias y muchos grupos de amigos. ¿Alguna novedad? Porque siempre incluís alguna novedad en la carta. Bueno, ¿O todavía no es pronto para decirlo? Sobre todo las especialidades veganas, las que tenemos uh -huh. este año. Me acuerdo que el año pasado hicisteis un plato de berenjena, ¿verdad? Sí, sí. Que Esta, tenía muy buena el, pinta. El Wellington, el Wellington, que tuvo mucho éxito y lo hemos vuelto a preparar Ajá. este año, porque es un plato especial. Y que bueno, es que aunque no seas eh, vegetariano te lo comes claro, igual, está buenísimo. Entonces ese Wellington lo mantenemos y luego tenemos unos cuantos platos que son eh, con especialidad en Eura. No sé si conocéis lo que es el Eura. No. Eura es una proteína eh, de origen vegetal, pero que imita eh, tanto en textura como en sabor al pollo. Ajá. entonces puedes preparar un plato diferente yo sabéis que no a mí yo no soy de comida procesada todo esto son productos procesados pero como algo especial es eh, de origen vegetal 100% euros es la mejor calidad que hay en cuanto uh -huh. a proteína vegetal y uh -huh. es una buena opción por supuesto que sí y nosotros este año hemos diseñado unos cuantos platos para esas personas que no quieren nada de proteína animal para que puedan disfrutar de una cena especial con una preparación diferente, con unas combinaciones muy festivas y en vez de carne de origen animal, pues que con ese aura Porque no hay cosa que más le fastidia a un vegano que le pongan un plato de ensalada eso. como si fuera un conejo, de verdad. Sí. O, como o, si no pudieran comer otra mira, cosa. Mira, ensalada y patatas. Sí, sí, sí. Patatas sí. A, la, a las mil. Sí. Pero es verdad, porque esa, esas quejas nosotros las, las estamos viendo. Muchas personas que se acercan le dicen, es que estoy cansada de que cuando digo veja, vegano o vegetariano me pongan eso. Eso una lechuga, sí. o me pongan un plato de patatas con lo que sea, no, o sea, hay que es preparar que hay comidas de calidad. Muchísimas posibilidades. Ima imaginaos, claro sí. con, además con la huerta que tenemos nosotros aquí, si no podemos eh, tirar un poquito de, de imaginación y crear una, una, incluso aunque sea una ensalada, mira, el otro día hicimos una ensalada pues con se nueces, puede hacer una ensalada, con granada, con aguacate. Espectacular. Buenísima, buenísima, que duró nada. <risa> Pero es, es una, Pero ensalada una ensalada con, elaborada, con ingredientes. Vosotros hacéis unas ensaladas espectaculares. Ay, muchas sí. gracias, Magali. Es verdad, es verdad. llama muchísima atención cuando entras sí. tan a la vista, tan apetitosa. Bueno, ¿y de pescados qué? De pescados también nos remitimos a la, a la tradición. El pescado que, nosotros, eh, que más nos demandan de, en, en diferentes formas es el salmón. Uh -huh. El salmón es un pescado azul que contiene mucha proteína y está muy rico. Y entonces, eh, todos los días en las tiendas eh, procuramos tener salmón, ¿no? Ya tenemos en la pescadería, tenemos reservado para nosotros, cuando entra todos los días el salmón, para el fogón, varios salmones, ¿no? Y nosotros lo trabajamos de formas diferentes. Y luego el pescado, estos es pescado la dorada, la lubina, el salmón, la merluza, eh, envuelto en hojaldre, están riquísimos. Mm -hmm. O sea, tenéis que probarlo, porque el pescado es muy delicado y el hojaldre también. Bueno, hojaldre, el hojaldre va genial. Efectivamente. Entonces, cuando hacemos esa combinación y le añadimos unas verduritas, uh -huh. unas, una cremita muy suave de espinacas por encima o le mm, ponemos un poquito bueno. de calabacín <risa> con nueces también. Hay algunos que llevan en el relleno llevan aparte de lo que es el filete de pescado totalmente desespinado Eh, le ponemos unas gambas, unas gambitas peladas. Bueno, tenéis que probarlo. Sí, sí. Están riquísimos. Pues vamos a ir reservando ya, porque el sí. tiempo pasa volando y tenemos que reservar claro. ya, que nos Mira, tenemos que marchar nieves. Vamos a recordarlo. vamos a tener la novedad en la tienda online. A través de la tienda online se va a poder hacer la reserva y después, además, se puede reservar y después se puede eh, comprar. O sea, que es algo novedoso sabes que la atiendo online, bueno, tú haces tu compra porque en ese mismo momento tú la pagas y ya la tienes bueno, pues con la cena de Navidad, como entendemos que pueden haber imprevistos, pues entonces a lo mejor se, se incorpora alguien más hay... bueno, pues tú haces tu reserva entregas pues un, no sé una señal, lo que tú quieras y tienes ya tu reserva asegurada y además, esa noche eh, tanto Nochebuena como Nochevieja para las personas que hagan la reserva ...para esas cenas... Eh, vamos a tener servicio a domicilio o sea, vamos bien, a podérselo bien. llevar a casa también, para que estén en su fiesta y no se tengan, no tengan que que no, que no tengan y que salir ni para mover. ir a recogerlo, sí. pues bueno, ya sabéis en el elfogonicitano.com tenéis toda la información, las direcciones de las tiendas por si queréis ir personalmente, el teléfono uh -huh. y que nos vamos, y que nos vamos como siempre con la boca agua de todo lo que nos cuentas ¿no? bien, esta verdad. semana que viene más con el Fogón 25 bien. navidades con nosotros ya, y además, también, eh, Nieves hoy nos ha, como siempre nos abre el apetito, pero nos ha abierto también el apetito navideño, así vale. que le vamos a regalar este villancico, ¿eh? Venga, pues vale. Tenemos eh? apetito de Navidad. Ay, <risa> <risa> ah, me encanta.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 de reciclaje no no no abuelo los coches suenan así pero si no has hecho ningún sonido eso es